Estuvimos a fines de la semana próxima pasada, estuvimos en conocimiento de, de una situación de este tenor. Uh -huh. eh, creíamos que era la única situación hasta el sábado en horas de la tarde, noche, uh -huh. donde surge una nueva, un nuevo noticiamiento, eh, una nueva víctima eh, respecto a, esta, a estas maniobras. El, de lo que estamos hablando es de eh, la utilización de tomas fotográficas eh, ...capturadas desde las redes sociales... ...Instagram, Snaps... Eh, eh, ...distintos perfiles de, de Facebook... ...y eh, las bajan a una... ...a la web... Eh, ...a través de una página... ...de contenido sexual... Uh -huh. eh, ...siempre... Con, ...hemos tenido la particularidad... ...de descubrir de que es el mismo... Eh, ...en la gran mayoría de los casos... ...el mismo perfil de usuario... Eh, ...que las bajaría... Uh -huh. Eh, para el caso, bueno, se le dio inmediata intervención a la, a la Fiscalía de Género a cargo de la doctora Verónica Ferrero uh -huh. eh, que, puesto um, en labor de trabajo junto con el área de trata dependiente de esta unidad funcional uh -huh. eh, se empezó a articular el trabajo en conjunto eh, solicitando las, los informes eh, y las pruebas necesarias para poder dar con el autor eh, fehacientemente eh, y tomar la medida de protección para con estas víctimas eh, que están requiriendo hoy en día. Eh, en el día de la fecha, eh, en un total ya tenemos un total de cuatro actuaciones iniciadas en esta unidad funcional y una que rescatamos de, iniciada a fines de la semana pasada también de Comisaría Seccional Segunda de esta capital, eh, por... ...para unificar el, el criterio de trabajo... ...y unificar toda la cantidad de causas... Eh, ...por eso es que... Eh, eh, ...hacemos... Eh, ...hacemos público... ...esta situación ya que... Eh, ...una de las víctimas... Eh, ...muy afectada... Eh, ...como es, es de entender... Eh, ...muy afectada por la situación... ...bueno, eh, ha, ha pedido la colaboración... ...también de la prensa... ...llamando y lo ha hecho público... Eh, eh, y bueno y, y, y estamos colaborando en ese sentido desde policía eh, para que para llegar a, lo más pronto posible al autor y invalidarlo en toda esta maniobra informática que está realizando Bien. Eh, Comisario, todas estas denuncias son eh, respecto a la utilización de fotos ¿no hay otros otro delitos que han denunciado? No eh, son todos eh, hechos relacionados a la utilización de fotos en su gran mayoría eh, eh, todas eh, en un contexto de toma fotográfica, nada de situaciones de, de personas con el, uh -huh. el, el cuerpo desnudo ni nada por el estilo, Bien. sino en, en paños menores pueden ser, algunas fotos, eh, que bueno, eh, si, si cada individuo, cada persona eh, no lo ha permitido, uh -huh. eh, está en su derecho de... ...de que no se divulguen tampoco. Bien, ¿en qué situación está la, la causa? Este, ¿Está recién en investigación? ¿Se sabe algo más? Este, sobre todo ustedes, que son los que tienen que hacer... ...los posibles allanamientos, o futuros allanamientos. Estamos iniciando la investigación... Eh, ...reuniendo la, las pruebas necesarias... ...para que uh -huh. eh, la fiscalía... Eh, y la, la, ...la justicia toda, a través del juez de control en turno... Eh, eh, llegado el momento no tengan las herramientas necesarias para ordenarnos eh, el allanamiento y el secuestro de los elementos eh, concernientes a la causa. Eh, y bueno, y en lo posible lograr la detención también del, de, del, del involucrado. Eh, eh, sí eh, nos hemos eh, interiorizado respecto al uso de esta página y desde, desde esta unidad funcional. Eh, contamos con el asesoramiento eh, correspondiente para cada víctima en particular de decirle cómo llegar y realizar los pasos necesarios eh, para solicitarle al, al administrador de la, de la página web este, el retiro de esas tomas fotográficas, carpeta o archivos, eh, según como hayan sido bajados este, para lo cual le van a solicitar una serie de información necesaria que el administrador también este, eh, necesita para involucrarse también y, y poder bajar esa información. O sea, eh, las víctimas pueden, a través de algunos pasos que ustedes les están indicando, pueden bajar sus propias fotos. Efectivamente, sí, ah, puede, sí. se puede solicitar eso. Bien. Lleva un tiempo eh, porque el administrador, eh, la página web, eh, ellos tienen que ingresar a otro usuario uh -huh. eh, y en forma compulsiva retirar ten, ten, también tienen que tener un fundamento eh, calculo yo legal para, para esas cuestiones eh, y bueno y de, si no se logra por ese por esos canales eh, esperamos la resolución de una medida judicial eh, ...que también va por cuerdas separadas... ...solicitando la, la misma diligencia. Bien, eh, si alguna persona está escuchando... ...y está en esta situación de violencia... ...hay algún número al que pueden recurrir... ...o dónde pueden recurrir... ...y cómo son los trámites para hacer una denuncia puntual de estas. Eh, bueno, eh, se pueden, pueden concurrir directamente... ...acá a la unidad funcional... Eh, ...UEMES 378... ...UEMES Casi Belgrano... ...y si no llamar a... ...por mejor asesoramiento... Al 437 608 Bien. o 42 27 55 son los teléfonos fijos de la unidad funcional, eh, desde donde le vamos a saber explicar y darle la, la, la información necesaria o tomarle la denuncia correspondiente. Bien, o sea, todas estas fotos de las que están denunciando siguen en esa web activa, digamos, por ahora no han logrado bajar alguna de ellas, por lo menos a través de la justicia o, o de la policía. Eh, por ahora no. Eh, se les está asesorando a las víctimas cómo hacer los pasos individualmente cada víctima Bien. y eh, nosotros vamos desde policía eh, a través de la justicia, eh, vamos solicitando las autorizaciones también por otra vía eh, para lograr también bajar esa foto eh, e inhabilitarlas de esa página.